llamar, llamar, helado, helado, jarra, jarra, lenteja, lenteja, zorro, zorro, chicle, chicle, queso, queso, pizarra, pizarra, guitarra, guitarra, casa, coche, cuento, casa, coche, cuento, gazpacho, goma, gazpacho, goma, gente, gimnasio, gente, gimnasio.